コココ que tal muy buenas tardes estos comando comens disculpen la molestia por el horario porque ya cambiamos ahora r i o de verano y todavía hay algunos que no tenemos la idea de qué hora es a pesar de que no dicen es una hora no pues todavía seguimos con este problema bueno pues soy comandante de que presento al señor lord s i d i o u s también presento al señor bigman el señor hiroyu estará en backup como quien dice c a l l a d i t o se ve más bonito presenta a señores Buenas tardes Sidious, sí, Lord estamos aquí Un poquito todavía desacostumbrados a este horario de pararse una hora más temprano todavía. Si por s í los domingos la cogerá pararse, ahora con una hora menos. Por ahí, pesa más todavía. Todavía recuerdo que alguien por ahí en el Senado decía, no, que esta medida como que era muy arbitraria porque ya no podía echarse a gusto el mañanero una persona, pero yo no sé qué quería decir con eso. Tal vez el programa de broso. Muy buenas tardes, los s a l u d a Bigman. Tenemos un programa un poco variadito. Ahí también tenemos una discusión muy picante. Esperemos que les guste. Y, y pues, el mudo. Pues sí, el p e g o está en backup. Como quien dice, está nada más para... Bueno, pero está aquí、uh, monitoreando <risa> la situación que se presente. Como quien dice, es m a t e a d o r designado, solo cuando le toque. Buenas tardes, soy Jiroyui. Es que e s t a m o s q u e mi e r i o se quedó ahí en el viaje todavía. En el sueño. <risa> Está una hora atrasado, va a hablar dentro、sí. de una hora. Como quien dice un、sí, medallón. Se quedó atrasado e l reloj, mis cerebros, así que. Ok, continuamos. vamos a hablar acerca de bueno el señor lord si no s va a presentar a un personaje muy especial dentro del universo de spider-man es el lagarto si、sí, ya la el programa anterior hablamos de ben de este personaje que va a aparecer en esta nueva película de de batman pues ahora vamos a hablar también del lagarto vamos a ser parejos en un asunto de que vamos a hablar tanto de una película como de otra y de las que vengan también pero aquí Para los que no conocen a este personaje de El Lagarto, que no ha tenido, este, no está, quizás muy a la par de lo que es un d o c t o Topus, que es este, el Duende Verde, q u s i v e Venom, si ha sido refiero、eh, su saga, que ha tenido este, cierto renombre, pero no, algunos f a n s t o d a v í a no tienen, sienten que tiene ese punch para, para estar a cierta altura de ciertos villanos del Trepamuros, de, de pues ¿Quién es el lagarto? En sí, el lagarto es el alter ego del doctor Kurt Connors. Este doctor, dentro de la, digamos, biografía, entre comillas, porque es un personaje ficticio, era un médico este, m é d i cirujano o c del ejército y durante una batalla una granada, una granada cae cerca de él y pierde el brazo. Ya de ahí se empieza a especializar en, en ciencias para q u é Para, y sobre todo los、no、reptiles, para junto, buscar esa Esa、lo es... que le permite a los, a los reptiles esa regeneración celular en partes perdidas. Sí, lo vemos en las cuijitas, ¿no? Regenera n su cola. Muchos reptiles tienen esa habilidad como un medio de defensa. Cuando es, son atacados por un de depredador, pues prefieren perder una extremidad que a l final de cuentas la van a regenerar. Y precisamente el doctor Connors, deseando recuperar su brazo, dice: ¿Por qué no los humanos? Y es precisamente donde se mete con la naturaleza, con los reptiles. Y por ahí encuentra algo que lo hace interesante、sí, s í él d e s a r r o l l ó un s u e r o el cual、eh, teóricamente permitía a los humanos En generar este este estimidades perdidas lo prueba en sí mismo y s í cuando empieza a, a ver que su verso empieza a crecer se empieza a alegrar pero cuando de pronto toda su anatomía todos sus h o m b s a c a m b i a un tono verde con ven, camas, no, es, no consuman sueros transgénicos porque al final de cuentas es eso es utilizar o r q u í d e s de lagarto y p r e c i s a m e n t e eso lo convierte en este ser llamado el lagarto que es un número、no、dice es una, un lagarto p o n fuego h u m a n o i d e tiene piernas manos una cola y medio hablas y de este modo En el, gracias、bueno, por la invitación y s í él tiene ciertas habilidades bueno casi i g u a l s al e de l hombre a a ñ a este、eh, tiene unas pequeñas z arpas como los dedos de peter parke que ya vimos en la película salen c o m o unas pequeñas este púas c b u las que se puede、eh, agarrar las paredes、Ay. se tiene cierta habilidad para controlar este lagartos ya ves este caimanes, cotol, cocodrilos, serpientes El, lo más que se ha podido ver supuestamente es a kilómetro y medio puede s controlar a un animal por eso va a ser también más este peligroso porque aparte de encontrar otros、oh, cocodrilos y tiene todos los factores de un lagar así es ya le he hecho algo que lo hace interesante aunque no es un gran enemigo dentro del mundo de spider-man es la ferocidad que lo caracteriza que no tiene ni el doctor octopus ni, ni el mismo duende verde, sino que este es más animal. Es más animal, inclusive a n o、bueno, tiene este, la, su piel, esta cuenta de, de escamas que son muy sólidas, lo cual lo hace casi invulnerable a, a cualquier este, arma de fuego. Pequeña, obviamente. <risa> Un cañonazo, <risa> vas a ver si sobrevive. Y bueno, este, ha tenido buenas este, adaptaciones en el... En los cómics hay una serie que por eso no recuerdo el nombre y no me dio tiempo de buscarla donde este lagarto es dominado por Calypso la que es el amor de k r a v e n y en su a l á n de vengarse de Spider-Man controla el lagarto y realmente lo hace、eh, enfrentar a la muerte porque este lagarto fue más sanguinario todavía de lo que es, realmente es o sea hizo explotar totalmente el, el instinto animal del de así de la parte del lagarto que tiene los、sí. conos、no, como que v o l ó la parte humana más y sobre todo que que canso también este envenenó las las, las garras del, del lagarto que cuando dio una r a ñ a z o a spiderman lo, lo dejó medio ya medio medio oído medio oído medio gloomy y ya al final de la serie el lagarto se, se libera de este control y ataca ya que tenían capturado al hombre aña ataca calypso que esta mujer para los que no conocen es una aparte que era doctora era amante de k r a v e n también era, era una maga de magia negra era una maga v u d o por eso era eso bueno no por, para dar redundancia por eso pudo controlar al, al lagarto con v o o d o y al final de esta serie de tres números regresa Spit the Packet totalmente herido d su casa diciéndole a Mary Jane ya llegué pero todo así como todo peor que boxeador p e o r que es más rica de Rocky como se llama como trapeador todo exprimido y tirado a la calle s í prácticamente va a decir ¡Marin! y decía a m a r y j a n e ya lo hemos visto en otras películas que van mucho al sol en las películas de Dylan Baker pero este fue en la película de Spider-Man en el 2002 también se hace mención en la, en la primera película del doctor Conos o sea, no, no se ve pero se hace mención de que doctor Conos despide a Peter Parker porque llegó tarde su, a su chamba y, y aquí este en las otras dos películas el doctor interpreta a su maestro、Hubo、una fue un cameo prácticamente de dos escenas donde le en una reclama que, que ya terminó su clase y la otra donde ya cuando empieza a tomar sus clases lo felicita de que este pita para que se exponiendo y en la tercera cuando está analizando el simbiote de, de veno m precisamente aparece a este y bueno esto es el lagarto donde estamos este, en los siguientes temas pero vamos a ver lo que sigue Comenzar con este, esto que sigue, que son algunas noticias de videojuegos. Vamos a dejarlos con una pequeña c a n c i o n c i t a de v i d e o j u e g o También recordemos un videojuego con el cual vamos a fondear el tema que sigue, que se llama Boots a Group. Era un videojuego donde tenías que seguir ciertos mandos en el control para poder mover a tu personaje y bailar de acuerdo a la música.、Lo、vamos a dejar con la canción de Capoeira. Una, una parte del juego muy divertida, exactamente a la mitad. Y ya regresamos dentro de unos instantes. Empezamos después de esta canción de tapodera. Una de las noticias que tenemos es para Microsoft. Fíjense que le está lloviendo un poquito ahí a Microsoft. Unas pequeñas quejas, ya que、eh, la noticia dice Microsoft investiga el posible robo del número de tarjetas de crédito en Xbox 360 usadas. Recordemos que estas consolas que se están vendiendo a muy bajo precio también. de... Bueno, no he visto de, de PlayStation, solamente he visto de Nintendo y de Xbox. las reconstruidas son consolas que salieron mal cuando salieron al mercado que el consumidor las regresó las arreglaron y te las venden de nuevo pero este pues más baratitas pues algunas de estas fueron usadas durante un tiempo por, por estos usuarios las regresaron y resulta que、eh, en una universidad pudieron sacar información de estas consolas supuestamente ya formateadas en su disco duro y pudieron sacar las, los, las cuentas de tarjeta de crédito junto con q u é pues con las este con las naves porque recordemos que cuando compras algo tú en línea generalmente utilizas la clave de tu tarjetita y no como así que pudieron sacar su nip y la tarjeta y el número de tarjeta así que si estos de la universidad pudieron hacerlo q u é más podrán hacer gente que se dedica al hackeo de, de estas consolas No me acaban de saltar aquí que la consola de Go es la más fácil de hackear entre las consolas de Toronto. <risa> Windows, Windows, Windows, ¿no? Así、verdad? que no, no es tanto así de asombrarse que lo puedan hacer, porque se puede hacer. Ya le rebajaste a Facilona, la... No, pero es que no tanto de que se puedan hackear, ese es un tema. El tema es que es una consola que ya se utilizó y se supone que tú formateas totalmente el disco duro o al menos desechas ese disco duro y le pones otro. esto quiere decir que no están haciendo eso que están f o r m a t e a n d o nada más el disco duro pero a la ligera y que、claro. pudieron recuperar sectores los cuales no habían borrado su, sus datos y de ahí pudieron sacarlos ese es el problema no tanto que si sea fácil de, ca de caquear o no sino que la información se quedó ahí lo que tienes es la seguridad que t i e n e s sobre tus datos a fin de cuentas ya lo vimos mucho con con sony cuando su network cayó es lo que ellos tenían que, que mucha información de la que lo que estábamos haciendo no era tanto boicotear el sitio sino buscar información de tarjeta s de crédito cosa que si、sí、pudieron hacer Ajá, cierto, en cierto momento este p o n y dijo que no que no l l e g a n hasta ese punto bueno del dicho al hecho y pero si、sí、pidió que a todos los usuarios que hicieron transacciones con tarjeta s de crédito que estuvieran pendientes y que cambiaran su nick、sí, sí, q fueran sí, sí, a, a la misma recomendación para los cuates que han comprado una bueno que han regresado su consola Por mal funcionamiento para que vayan y cambien los n i c k de sus tarjetas y se acerquen a su banco claro y hagan ese trámite es más seguro tal vez no tal vez sea nada más un c o tarjetas que, que encontraron pero para q u é para que andarle buscando tres piezas gato si tiene cuatro ¿no? otro de las otro de los temas muy interesantes que nos hemos encontrado por la red es que el juego de, de un real Uh, este, más bien el e n g i n e de este videojuego que es el, todo, todo el proceso que hace el juego、eh, especialmente del 3 fue licenciado por el fbi o sea que el fbi avala esta esta forma en que el juego se está mostrando que se está procesando porque porque dentro de, de, esta, de esta infraestructura del juego ellos lo pueden utilizar para Eh, satélites para este c ó m o se dice entrenamiento virtual así que ya tenemos un videojuego el cual el fbi lo licenció una forma de encontrar soldados de juguete también también dentro de esto que es es dar promoción al ejército a las fuerzas de inteligencia de los e s t a d Unidos para que los jóvenes americanos pues se unan a la, a la tropa recordemos que e s t a d o s u n i d o s es un país este pues que recluta demasiado porque le gusta ser el policía del mundo o por lo menos ponerle en la torre a todos los que no están de acuerdo con、no、el a veces es bueno a veces es malo digo e s política así que no vamos a entrar en esos detalles pero sorprende la noticia sorprende que el FBI esté metido en esto pero si te pones a pensarlo pues dices a h con razón veremos más videojuegos más adelante y más en el Xbox o en PC en los cuales dirán I want you, Uncle Sam wants you, <risa> te necesitamos, te queremos, bueno, lo vamos a dejar con otra cancioncita, ¿qué les parece? Esta vez va a ser la versión del mismo Busta Group, pero de ham, I love hamburgers, hamburgers, perdón, y regresamos. I h you gonna make a t e burger house someday, someday, someday, someday, someday, someday, s o m e o m e a y o m e d a e d a y s o m e d a o m e d a y someday, s o m e d a e d a o m d s o m e d someday, someday, someday, someday, someday, someday, s o m e y s o m e a y e d a o m e d a y s o a y s m e d a o m a y m e d a y s o m e o e d a o m e d a e d a y s d a y s o m e d a e d a someday, someday, s o m e d s o m t h e d a y s o y s o m m e e d a o m e d o d a o m e d a y m e d o m e d a o m e a y s a y s e d a e d s m e d s o m e e d somed, somed, e d s o m e Un saludo para todos los que nos están escuchando sabemos que por ahí hay unos 20 mil radio escuchas por favor déjenos su, sus mensajes este, las donaciones para mantener este programa de veras que ese era un tema que íbamos a tener no en alguna discusión cuál e s o de las donaciones Ah. pero bueno lo vamos a dejar para dentro de 15 días ese tema muy interesante esperemos que, que ahí estén e s c u c h á n d o no s esos 20 mil Eh, radio escuchas y los que siguen otro de los temas es de... <risas> disculpen por el grito otro de los temas aquí nuestro gran amigo y hoy u sabrá muy bien de esto bueno el próximo asasin s s s c r e e d el 3 parece ser que se está quedando sin stock q u é es esto del s t o c k pues son las cajas llenas de videojuegos que tienen、eh, pues todas las, las empresas que venden ahí guardaditas p o r q u é este juego c u á n d o sale se tiene previsto para diciembre a finales de este año、sí. a finales de este año pues resulta que las pre órdenes o las preventas están superando al margen de s t o p que tenía previsto ubisoft así que se siguen lleg siguen llegando pre órdenes para、ah, claro recordemos que este es multiplataforma o sea que se está acabando de todas、sí. las consolas está n superando digamos que si había n 1 0 0 mil unidades las preórdenes ya están llegando a esas 1 0 0 mil, y siguen aumentando sólo es que lo que llevó a esta agote de s t o c k de, de esta tercera entrega o el tercer número de a s s a s s i n s c r e e d tiene que ver mucho a la historia como se está yendo directo a lo que fue o lo que son los inicios de la guerra americana el inicio, inicio de la independencia americana que así que solamente q u i e n a s la c o n a s son los de eeuu los gringos y los gringos, este, ingleses y los ingleses y no los o t r a s partes del mundo que creó mucha controversia que por qué no se siguieron en la pauta de a donde quedó el del todo corte, eso de l renacimiento no tanto el narciso sino el, la asesina que llega a pedirle consejos a este auditor que viene de china que todo el mundo esperaba una s a n a de strip en m a r c á n d o s e con ella pero se van mucho、ah, muy al futuro mucho muy adelante en la historia que china tiene mucha historia muchos elementos para armar un buenas que sí y entonces p o r q u é las preórdenes están elevando e s o es lo que acabo de mencionar o serán que ellos l o están inflando para que se venda puede ser una y la otra eso ¿Sí, no? la c o n t r o v e r s i a de la historia porque nada más te muestran te han mostrado un tráiler un tráiler este de con lo básico nada más de que está este asesino colgado de un árbol de un árbol que es este Digamos, pues ni digamos, es un nativo americano que en sí los nativos americanos fueron siendo exiliados de su tierra. No tiene nada que ver ni con los británicos ni con los inmigrantes británicos. A ver, a ver, aquí nuestro historiador Este, profesional,、eh, el doctor Chunga, no que diga el comandante Decker, iba a decir algo.、Uh -huh. No, e <ríe> s es que como que se acercó muy, como que, ya,、ah, eh, como que ahorita ya... iba a decir. en la época ¿sabes? es que no es, es nuestro excedente por si no porque la vivió toda Sí ¿La, vivió? <risa> ¿La, vivió toda la, historia? la historia en carne viva bueno ha estado en la crucifixión <risa> Imagínate <risa> <risa> bueno pues tal vez es eso que lo están están inflando la, la noticia porque s í fue un gran cambio drástico cambiar de todo esto de este De Leonardo da Vinci hasta <ríe> venir a g e o r g e Washington y a Benjamin Franklin. Y la verdad, pues bueno, ahí están. Por favor, vayan a apartar su videojuego. Es más, el señor Kirillu se acaba de ir corriendo a apartar su videojuego, ya que se van a quedar sin él. Y quién sabe qué grandes sorpresas traiga este videojuego, que siempre los Assassin's Creed han sido muy buenos. Esperemos, esperemos que este siga esa pauta. Vamos a dejar ahora para finalizar ya este tema sobre noticias de videojuegos con una de las canciones más pedidas por el señor Lord Sirius que es la、eh, La canción de Kitty N en el videojuego Custa g r o w y se llama de la misma manera Custa g r o v Así que regresamos. En esta ocasión hablaremos acerca de un coleccionable que hace tiempo no se ha mencionado que son los juegos de cartas coleccionables o ccgs en inglés t h、eh, e baseball card game producido por allen j Co coel fue el primer juego de cartas coleccionables y data del año 1904 y sólo trata de b é i s b o l l el moderno concepto de los actuales juegos coleccionables se dio con magic the gathering diseñado por richard garfield y publicado por wizards of the coast en 1993 Dependiendo de su diseño y temática, los CCGs o juegos de cartas coleccionables tienen características similares que son muy comunes en otros juegos, como los turnos de dar y defensa, selección de las cartas que componen el mazo de un jugador, los artefactos, eventos y características especiales de cartas que son usadas durante el juego o duelo, así como la disposición de las mismas en el campo de juego tales como la reserva, el número de cartas que puede tener un jugador en la mano y un depósito o cementerio para las cartas ya descartadas. Sí, es lo que digo no, este, pero que, este, antes, que al principio las tarjetas de, de béisbol eran para coleccionar era la imagen del, del béisbolista su nombre sus este, estadísticas debate de todo eso o sea, no eran simplemente para guardarlas ya cuando salen estas de magic ya es un, ya es un juego en sí ya puedes interactuar con ellas cambiar las contus amigos etcétera o u s t e apostarlas es todas estas estadísticas que venían en las cartas de béisbol se vuelven、eh, las bases para, para atacar o defender y ya hacen que crezca un juego que la verdad es inmenso. Así es. Por su condición las cartas son denominadas comunes por ser de fácil adquisición, son de mayor producción general, poco comunes dado que son menos probables de adquirir y raras por ser de producción muy limitada. También hay cartas especiales que son presentadas en eventos especiales y promociones. Estas condiciones se presentan conforme son publicadas nuevas ediciones de cartas coleccionables y se aprecian dado que las cartas que son comunes, pueden ya no aparecer en ediciones posteriores y las más raras solo aparecen de modo que se convierten casi en piezas de colección más que el juego en sí. Las presentaciones en que se editan son las siguientes, starter o de inicio, es decir, es la presentación de un juego coleccionable, tiene cartas para dos jugadores y un manual para empezar a practicar. La baraja de torneo, esta solo tiene barajas para un jugador y es el estándar para participar en torneos de juegos de cartas coleccionables. Contienen elementos básicos y una selección al azar de cartas que elige el mismo jugador. La baraja temática, esta contiene cartas que solo se juegan entre sí y no se usa al azar. Además están diseñadas con un motivo para oponerse a otro de la misma manera directa y específica. Las expansiones, Es la manera de más fácil de adquirir cartas. Estos booster packs se compran sin mazo, mazo completo. Además, aumentan la cantidad de cartas de un jugador. Su propósito es incrementar el poder de los mazos que un jugador ya posee. Muchos juegos se han e m i t a d o con temas muy variados, pero principalmente son temas de fantasía. Los más comunes son Magic the Gathering, de ficción de como Star Wars y Star Trek. o de historieta como Overpower, en sus versiones Marvel, DC Comics y Iron m Vamos a darles algunos ejemplos de algunos juegos de cartas que se han dado a conocer. No podemos decirlo porque de aquí al 2011 son una infinidad de cartas. Este tipo de juegos son increíbles. Por ejemplo, obviamente Magic the Gathering, que empezó en el 93, publicado por Wizard of the Coast. Eh, Highlander de o sea, h h i g llegó a n d e r l del cine a las cartas c o l e c c i o n a l e s Quien quisiera una carta de Ramírez o de Duncan MacLeod, pues、eh, ustedes verán.、Eh, Overpower, que fue una de las que siguió directamente el éxito de Magic, porque son de las que más o menos bueno, tenían furor. Tenían estos tres elementos que después, cuando ese. empezó a meter sus personajes se aumentaron a cuatro que eran fuerza inteligencia y otras cosas Sí, bueno sí, aquí llegó los、si、y más no recuerdo por parte de pepsi o una serie de cartitas imitando a ver power pero no era, era de... bueno pero es lo que decía que lo más que era, lo que decía era que si mal、no、recuerda ataque y defensa nada más de, dependiendo del héroe o villano de, de, de esta de marvel pero s í estaban la, por d el caso la calidad no era muy buena este, no había unas reglas específicas para jugar esto Y, nuevo, adelante, sí. y bueno se perdió también está anime a i en de p i o n entertainment e e r esta combinaba rama porque con crisis dragon ball de las primeras en esta es de la primera que utilizaba el, el motivo de los animes y mangas q u i é n iba a ganarle a goku con su kamehameha por favor o sea y en nivel e 4 0 0 mil? antes también hay otros juegos como hecho de empires d i g i m o n dragon ball z coleccionable Yu-Gi-Oh llegó por ahí del 2002 si no me equivoco, también estaban de, con motivo de las luchadores de la WWE, solo imagino que... Bueno, pero ahorita que mencionas a Yu-Gi-Oh esa se salió y creó、ah, su、sí. propia, se podría decir franquicia, porque es uno de los juegos de cartas más llamativos actualmente. Que de hecho、eh, el juego original era concebido como un duelo de monstruos. nadie lo conoce así s o l son las cartas de y u g i o h precisamente porque ahí viene la leyenda ya nadie se fija en los detalles más que son de la, de la telesería jugar como y u g i o h que salió en 2002 o project pero s o l o en la versión inglesa anteriormente en japón salió una versión pues solamente en japonés mucho tiempo antes también hay otros como sailor moon、eh, terminator collective car game、eh, los simpsons no me s p o n g a n háganme el favor cross gen d i g i m o n dragon ball g t g i j o e En fin,、eh, ustedes donde le busquen van a encontrar hasta, por ejemplo,、eh, los chicos del barrio.、Eh, esa caricatura también tuvo su s juego en cartas coleccionables. Avatar,、eh, la leyenda de Anne, Battlestar Galáctica,、eh, por ejemplo también Marvel Ultimate Battles, eh, eh, Dino Rey, a n i m a g e n tuvo otros sets que lamentablemente ya no, no, no se pudieron a conocer aquí m i s o son de los más conocidos también full metal aquí、ah, en su juego de cartas coleccionables caballeros del zodiaco las tortugas ninja y n u i yasha ustedes busquen y van a encontrar quizás uno de los juegos más conocidos aparte de yu-gi-o h y de magic es la guerra de las galaxias aquí llegaron unas cuantas gracias a lo mejor son un cuate que donde quiera que se encuentre está muy bien ahí bueno pues vimos cómo se jugaba e la fuerza el lado el lado del imperio etcétera etcétera todo lo que vemos en estas cartas colosales uno piensa ya se acabó pero no puede uno ir a buscar en la internet y encontrar que todavía continúan incluso ya como más i tiene n e c a ya t como m de 10 años y todavía siguen las expansiones homelas la en la era de los imperios etcétera te que te faltó decir pokémon o r q u bueno es la más conocida de Es la que todos la jugamos aquí, bueno, En, el jugamos、sí. aquí en el grupo del, cuando estábamos este quien era de los b a s a Brothers, el señor Duvec, el señor e s t a ñ o el g a i v e r y yo de Yu-Gi-Oh con ser un mi carta ultra rara del mago oscuro. La segunda o f e r t en o f e r t en oferta, obviamente, este juego te daba la oportunidad de sentirte a una sketch o no, un, uno del equipo rocket y dejar el jueguito de, de teclas y de computadora para volverte un verdadero maestro Pokémon, convirtiendo a tus Pokémon、eh, en tus mascotas. Además, q u es e un gran, gran, este,、eh, pues, herramienta de de ventas de marketing para la serie. Sale la serie. salen nuevos personajes, salen nuevas cartas, salen nueva película, salen nuevos juguetes, nombre es n e g o c i o raro y nuevo v i d e o j u e g o Lo que es de Pokémon, los torneos, hay muchos países hay torneos a nivel nacional o internacional con premios en efectivo. Magic d g u r r e r también los tiene. Ah, pero el año pasado el este, sí, pero Magic es más viejo. El Pokémon tuvo un, tuvo un revuelo cuando salió la, la versión blanco y negro y junto con eso vino el torneo de, de cartas de Pokémon. y si eso este grande como, si me acuerdo f u en e h a w á i participabas este a nivel había dos o tres opciones para, para poder entrar al, al torneo en hawaii una de ellas que h b e r a en línea este o t r a era este ir a las sedes e ir ganando lo este como un torneo y yendo y ganando este clasificatorios exactamente ir ganando tus duelos para el momento llega a ser campeón y de ahí irte a h a w á i pero s í se、sí, hizo muy grande esta t o r n e o de pokémon este el año pasado Estos juegos de cartas coleccionables, como decía el señor Bigma, n pues sí, son mercadeo, pero es también una forma de darle a aquella gente que se siente identificada o fascinada por un concepto, de tenerlo palpable. O sea, no vas a ir a comprar、eh, las celdas de la animación, o vas a tratar de encontrar criaturas así en la vida real. Tú las buscas y cuando encuentras una oportunidad de algo, como un coleccionable como son los juegos de cartas, lo buscas, Ya, ya, ya no hay tanto físicas ¿eh? también nada más físicas、ah, ¿sí? en algunas consolas de videojuegos como playstation 3 se venden el juego el videojuego de magic y también hay foros donde se venden cartas electrónicas de los juegos como dice e magic y u i o -Oh! también es uno de esos tantos juegos que han entrado al ciberespacio Y conserva su mismo sabor, y todavía hay g e n t e que dan los duelos dentro de las. Sin quitar la cuestión real,、Ajá. es muy bueno estos juegos de cartas porque convives con mucha gente de muchos países. Es un idioma que van a hablar casi todos los que jueguen ese, ese juego de cartas. Tú puedes estar con un chino jugando sin siquiera entenderle al chino nada. No, todo... sin embargo puedes jugar el juego de cartas porque te saben la regla las reglas en inglés en español en chino en japonés son las mismas las limitaciones d en las cartas son las mismas o sea, tú las conoces y eso es muy bueno claro no quitando la realidad es un simple juego y no importa si te gusta pokémon guerra de las galaxias estar trek、eh, la hechicería la magia si te tientes identificado tendrás a quien te enfrentes y con quien convivas ese es, el tor ese es el chiste de los juegos de cartas coleccionadas l e s a recuerden que para participar en torneos oficiales son cartas originales nada no de, piratas n a de a d ir a tenis a c o m p r a r s u s cartitas y、sí, c u a n d o c e a s e las reglas bueno aquí termina esta cuestión continuamos n o、no、es cierto esto es la discusión que tenemos con respecto a un tema pues、eh, la tuya la tuya será bueno、no. el, <risa> tema es, ¿Es una discusión? el tema es el、eh, tema es cuadritos contra animación o algo p a r e c i d o、sí. exactamente bueno la cuestión es esta todo el mundo conoce algún concepto que lo ha visto publicado y luego pasa al cine o pasa del cine a una publicación que es mejor ver la acción cuadrito a cuadrito o verla fluida en una pantalla esa es la cuestión pues yo estoy e y s o todavía de la de idea de que un cómic se ve mejor en papel p o r q u é la historia te, bueno la, el papel te, te puede dar una más amplitud en la historia no en una película p o r q u é porque la película tiene a fin de cuentas tiene un límite de tiempo tiene un límite de producción y se puede cortar o se puede cambiar este... una edición de toda la historia horriblemente pero puede ser horrible puede ser muy horrible la, la edición o la a d a p t a c i ó n de e s a historia l interna verdad y si en cambio este en un cómic es la historia tal cual y, y este y los personajes ya conocen no, no se cambia no v e y a cambiar la historia es、no、el mismo este, Peter Parker Yo n、no、es el mismo Iron Man no v e n el cómic siempre es el mismo es el mismo a menos que lo maten Y a menos que lo dibuje otra persona con otra f i s i o n a m í a No, pero sigue siendo el mismo. O sea, no hay, no hay broma. Peter p a r k e r Una de las cosas más、eh, fantásticas ayudando a la animación es que puedes ver esos grandes poderes que son reflejados en el cómic, pero ahora en vivo. Te puedes emocionar cuando son bien hechos con algo de veras impresionante. Lo vemos en la serie de animación de One Piece. El manga es. muy bueno muy d i v e r t i d o cuando hace su goma u goma no pistol cuando hace todas estas cosas se ve bien pero verlo fluir en la televisión en la animación a mí se va a hacer mucho mejor que el, el manga en ese aspecto no estoy hablando de historia porque es es un anime、eh, muy muy cotorro muy gracioso con mucha acción y pues claro la acción solamente en vivo Les estamos recordando que estamos criticando o estamos haciendo una discusión sobre el medio, no de la historia, no de los personajes. ¿Cómo se ve mejor? ¿Impreso en un cuadro en papel o en una pantalla? Es decir, en una película, en una computadora, en la televisión. Bueno, hasta en la pantalla de red o digital. Bueno, pero ¿qué es mejor? Pues por lo pronto yo pienso que también la animación tiene algo que ver porque muchas cosas、eh, te las tienes que llevar a la imaginación y así es como va a pasar así es como es mientras que en la, en la pantalla ves la acción y d i c e s a h así es mejor no como yo lo i m a g i n é se acerca un poquito a lo que pero es mejor lo que estoy viendo en la pantalla bueno, te estoy diciendo cuando la cuando la historia de la, del manga o del cómic es de mucha acción es mucho mejor verlo animado dragon ball es un e s un primero fue un manga y fue una animación cuando llegó a la animación la acción que vimos que estaba en el manga Se ve más fluida obviamente pero es porque te da tiempo a ver no simplemente ahí está la la la como se llama la acción y así es como debe verse en, la, en el cómic pero en el cómic no, no te permite ver eso yo creo que era mejor el,、uh, hablando de anime era mejor el manga de supercampeones que la serie de supercampeones aunque tú ves a los liberatos tirando a gol muy bien y anotándole hasta el portero más chido de todos ¿Sí? eso de ver recorrer el campo en cinco episodios que nada más avanzaste cinco yardas como dijeron e l fútbol americano era una bueno barra basada <ríe> eso y ya vengo le... el, el comentando papá cuando se va a bajar de l c i e l o e ¿Es que no termina de volar ¿No、curioso <risa> no, bueno por ahí salió un, este, un comentario así de una persona de un, de un comentario científico n o de que de acuerdo es como se veía la perspectiva de cuando iban corriendo y se veía c ó m o iba, iba subido la portería n o en el terreno para eso debe estar tú a 30 kilómetros cuando a esa velocidad que tú ibas corriendo la, la, la, la portería e m p e z a b a a hacer eso O s sea, e a v e a así como en el n e horizonte y que, y que fuera saliendo del poste este de arriba y a los postes laterales y, iba, y llegara a nivel de cancha era estar a 30 kilómetros y es algo este pues j a l a n d o l e、sí, los pelos Sí, n lo que a lo que voy es que s í es bonito ver a es, a t u s héroes en movimiento no darles una voz pero el detalle es que hay ciertas historias que son muy fuertes que muchas veces en la edición o en la adaptación a este, a este medio de v i d e o o animación se pierde vamos no vamos a hablar de, de la muerte de superman la, la animación es muy buena La animación e s muy b u e n a Pero lo, todo lo que pasó en el cómic es totalmente diferente s í claro claro la relación se perdió ves a un superman totalmente herido golpeado no se diga No ganas hay como quedó quedó peor que de haberse peleado con r o c k y balboa mister ti y van drago juntos quedado así todo hinchado de la cara y eso no lo realmente no lo pasaron este cuando casi murió este el trabajo azul Ajá, casi casi, casi muere este quedó en coma t r a s su ataque con、mm -hmm. de d u d l e y Esa es una ventaja del cómic, que tú puedes poner millones de personajes en una sola hoja. En una sola hoja. En, sola hoja, en, en tres hojas tú ya leíste todo lo que hicieron todos los demás personajes、Ajá. y te lo estás imaginando y te emocionas. Y en una animación o en una película no puedes poner tanto por la limitación del tiempo y el coste que tiene realizarlo. Así es. Por eso es que muchas veces lo que está impreso. es casi imposible traducir a una cuestión de animación porque de cuadro a cuadro hay como 5 minutos de acción pero también tiene que haber muchas cosas de que se ponen situaciones que no tienen nada que ver es, con la historia eso es lo, lo peor que pueden echar a perder en la animación así es mucho lo vemos aquí en el,、bueno, el, el, el maga n y el anime en el manga de, de Naruto y a s u continuidad cuando llega un momento en que la revisora prácticamente alcanza la, el número de Naruto, le da r un, un tiempo para, qué? para que é Para q u vayan a s a l i o los números, ellos vayan haciendo la animación y vamos, que cuál es el foto de b e s e r d e tiraje de, de manga para hacer una, un capítulo de... por lo menos dos,、ah, de tirar j para hacer un capítulo? exacto, no no, no, no, o sea, de tirar a e z unos tres, pero de ventaja unos doce números, n ú m e r o s、sí. pero ya cuando lo alcanza, q u é es lo que hace, mete, mete estos este, episodios de relleno que、no sí, son fastidiosos cuando no, están maleados déjate los, los, los capítulos de relleno yo me refiero a decir dentro de la misma historia de continuidad van situaciones dentro de la animación ajá, dentro de la animación hay situaciones que no tienen nada que ver con la continuidad de la historia a lo veces de la misma continuidad. Sí, es lo mismo que le está diciendo cuánto te dura el tom, el, la historia en un tomo de un manga a un tomo de una animación la animación va más rápido tú al manga lo vas leyendo tranquilo cuando tú tienes tiempo y la animación no la animación la vete s corrido porque generalmente lo estás viendo en este de, de estreno en la televisión y por eso le ponen supuestamente esas historias nuevas para darle más enriquecimiento a la historia o para enlazar puntos que no se dieron en el manga pero a veces lo hacen mal sí, eso es lo de punto, de que, Por ejemplo y、sí, naruto está, está en plena pelea con sasuke así, así, así. y a mitad de la pelea s e meten una escena de cuando eran i ñ o de cuando van caminando en el parque un flashback son, nada que ver son tres minutos en los que se están dando catorrazos bien c h i n o s y 20 de, minutos de, en lo que, que se están e recordando cuando a la raíz de la mano iban por el parque Ajá, te quedas a comprar la leche、Ajá. y a mí también yo quiero la pelea Bueno, pero es parte pues de, de la emoción p e r o a veces una... eso, Esos 20 minutos o 15 minutos de nada que ver no tienen ni coherencia ni sentido con la historia. Hablando, pues, de, de, hablando, Naruto, de, Naruto, hablando de Naruto, el manga、eh, también es bueno, pero la animación cuando no está en relleno es mucho mejor para mí. Naruto acaba de entrar a la cuarta guerra ninja. Está súper、sí. emocionante. Lo recomiendo. pero eso s í tiene razón le han metido mucho relleno aunque sea pequeño dentro de los capítulos que son de la serie original o sea del directo del manga pero la verdad está muy bueno y se me hace mucho mejor el anime de la r o d e Piece que del manga bueno lo que te quería n o m e n t a r se fue el avión bueno en lo que regresa vamos a poner una canción de una serie viejísima llamada Remy esta le va a hacer Tuntum カミナー。<r isa> 指をさして。 para la discusión lo que quería comentar era esto de que bueno también depende en qué medio nace una una saga una, una franquicia una historia los t h u n d e r c a t s realmente salieron en, en, sí, en, en animación en, sí, la, animación, en, la, animación. en animación totalmente y vamos se, se siguió las todas las temporadas o este la, la película si no recuerdo mal esto、bueno, es、sí. y va el cómic realmente el, para mí el cómic no me llama tanto、el、de malo, malo. Ajá, realmente no me llama tanto de como como lo fue la animación en su, en su momento i e n d o una animación retro y, y muy buena O sea, vamos, sea, para su momento que eran los finales de los o c h era n t a e el cara b r o s o como leona para lo s que no sabían el señor Víctor Trujillo alias b r o s o alias este la verdad、no, la e r d a d la v a d la e r d a d la verdad la e r d la e r d a c la r d a d l e r d la e r e r d la e r d e r d n d l e r la verdad l e r l e r d la v e d a d l e r d a d la verdad la v e r d e l la v a d l la v e la v e r d a e r d a la v a d él es el señor Brosso él es el que es la, la voz de, de Leono una vez la, solamente una vez que lo ha hecho e otra vez este, el evento de los Thunder Cats y esa petición del público pero ya está ahí ya ya ya eso ya es, pasó pero、sí、si es cierto、no, es que, hay que ver en qué, en qué medio nace este, una franquicia, la historia una franquicia para, para llamarlo así porque aquí se consigue mucho al hombre araña ¿por porque nos llegó la, la animación así es aquí, no, aquí nos llegó la animación del hombre de araña pero la、sí, virgen es viejita exactamente era una serie una de los sesentas ya siendo que era y esta llegó a los s e e t n 70 y ya pero cuando llegó el cómic por suerte les tomaron desde el principio q u é lástima que en aquellos tiempos cuando yo era niño este mucho creo、eh, eh, que h e r a n los c o m o a n t e s de que como de v e n t i t a n t o s en aquel tiempo <risa> este lo podía ser v e n t i t a n t o s pero ya tenía más ya tenía más era tragaño era, era tragaño、bueno, pues. pero s í Eh, el señor m a c o s a l é n pero、eh, ya cuando empieza s a ver las historias del hombre araña de fireman y, y ves esta novela que tiene peter parker de su vida de que es, él es el sufrido pero se, se aguanta y, Que le parte n el queso a diario pero se aguanta y a fin de cuentas no s a b e que no puede n a m á s desde el, de, de, en aquel tiempo b u n e s t a d i y por qué p o r q u é sabe que se enamora, cuando él muera la va s a sufrir, etc, etc. La tía May, etc. Y nos llega el cómic, realmente, y muy bueno de, de, de, como decía, en aquellos tiempos de buena calidad, nos tocó el, el recogimiento de ese con los superamigos y todo esto. Ya para mí en las apariencias de los superamigos es el cambio, ¿no? Era, en, en aquellos tiempos, era, primero que fue casi a, a principios de los ochentas y viene、uh -huh. con esta enseñación de que ves a tu s perro realmente en movimiento、uh -huh. ya ya ves a, a pero son muy infantiles realmente no, no es tan bueno es que iba ni r i g i e r o para niños que, En, en realidad, realidad no era、realmente. para la gente de lectora del cómic ahora ya todos los que somos lectores de que fuimos lectores que lo, seguimos siendo lectores de cómics de historias ya buscamos algo más、uh -huh. más, más de acuerdo a, a sí, una historia、Samacuera, más a d u l t a y por suerte hasta traen estas novelas gráficas que son realmente más con unos temas más oscuros más reales más reales llámese q u é te gusta este van a contra drácula b a t m a n tormenta de sangre está la roman cal los b a d i p de marvel speeding bullet todo esto r e a l m e n t e nos enriquece pero por eso no llegan aquí a mente Bueno, pero sí, ya como, como conocedor tú puedes comprar las n l í n e a en otros lugares、sí. puedes, este... y puede ser que nunca vamos a ver en, en, en... ¿En la tiendita en de la cina no, en, no en, que llegue animación no porque en van a c o n t a r de j u l a al final van a n ser t e un vampiro cosa que nadie podría tolerar y, cosa y que el, no vende el, no, no el vende en el cine en el cine no, en, o en la no, animación el, viene Eh, los que fue, van a tomar de sangre, la secuela de esta donde van、bueno, haciendo vampiro empieza a, a, a inclusive a, bueno, a seguir es ahí, es ahí donde el cómic o el manga le gana a la animación、sí. porque son historias muy buenas que jamás y creo que es esa la palabra jamás las vas a ver eh, eh, plasmadas en alguna animación ¿Por porque ves al guasón、eh, realmente、eh, sádico lo que él quiere es que van a s e a un vampiro completo porque porque como en la de red de la historia van a no no no ha、no、habido sangre Es pues, bueno, ¿se cree cree un ser humano pero o r s se o c e e e un u m r c i l a Ajá Pero... lo al final van a lo m a tan mal aguasón este sacando la sangre lo decapita、eh, q u é te gusta e aquí aquí es una versión de De, de otros mundos donde s u p e r m a n c a en la época medieval con la zona l u m i donde me voy a ir a los dos No son historias que no la l l e g jamás jamás llegarán pero en sí q u é es mejor señores animación o cuadrito Pues realmente tendría que depender de la historia、pues、a Aquí... la animación son cuadros No, <risa> 24 por segundo sí pero Ay, ese es un nombre de bueno ya、campeón. el e caso es que la historia tiene r e h a c e en el medio donde se c o n v i c e porque si es para cuadritos impresos en una revista Bien pero si es para una cuestión como una teleserie o una película o una animación también bien el problema es saber diseñar qué historia le va a qué medio es muy difícil hay quien e s dice no n esto mejor lo veo en la tele espero que salga así que espero la, la película de la revista o espero a que la pasen la como se llama la adaptación publicada de la película no aquí hay que ver con inteligencia si la historia te gusta más verla impresa o verla en el cine en una pantalla X. Ese es mi punto de en s es e mi p u t o de v i sí t a no hay un ganador、Ajá. pero hay historias que son creadas para ciertos medios si son creadas para cómics se verá n mejor en cómics si son creadas para televisión pues por p s u u e s t o se verán mejor en televisión con sus respectivas excepciones s í recordamos que la mayoría de los h é r o e s nacieron de, de cómics e han visto m i s m o 40 50 años o más de, de cómics y ahí e n t r gracias a la tecnologías que ven ahora en la en el n e cine en televisión pero yo sigo pensando que se ven mejor en c u a d r i t o s en el momento que nos despidamos porque parece ser que esto se acabó vamos a poner una canción que en particular me gustó mucho es el intro el de las guerreras mágicas ay chiquito a y、eh, qué bien. Ay, buena. bueno bueno nos estamos despidiendo o c chamaca! el s señor giro y el señor los sirios adiós Big el señor bigman despide los sirios un s a l d o para mi reinita mi dala un beso para mi novia diana de cajón si no nos dejan venir a h por cierto cumplir 31 años señores、Gracias. ya viejito ya ya está en el club de los viejitos bueno después de salir hoy como cuando al final yo hago un comentario neutral mientras todos se hagan bien que lo sigan haciendo mientras se hagan mal ya se mola bueno yo la recomendación es siempre que será dos semanas 15 días nos estamos escuchando les repetimos que vayan y los den clic en nuestra página vayan los otros episodios y denos like en facebook de, síganos en el twitter es c r i b e nos acomando comics arroba hotmail com y Díganos lo que quieren escuchar, lo que no les gustó escuchar. Les、pues、estamos haciendo caso, que tengan muy buena... Que empiece muy bien Esta lo que viene de la Semana Santa. ¿El día ya... de abril? Abril, hoy precisamente, feliz día de los inocentes a Estados Unidos. n u e s t r a meni a ya está por terminar. Y nos estamos viendo hasta dentro de 15 días. Hasta luego. Bye. En otra dimensión, en un reino muy lejano. Existe una leyenda que cuenta de tres niñas que lucharán y lograrán salvar a este mundo. Ellas despertarán a los genios y con la ayuda de sus poderes mágicos lograrán vencer al enemigo. Las guerreras mágicas. レジェンドで3人は私たちの力を持っていることを考えています。 アナイスイマリナ愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の